Sonora siringe Breves brevas para tus oídos Y así sale la novena con Andrea Vena. De su disco Despierta oímos Invierno. Lluvia, la hicimos medio ahí a la distancia, apenas nos pusimos de novio. Eh, yo estaba en Santa Fe y ella me mandaba... Bueno, me mandó la canción ya casi hecha. Yo le puse percu después la volvimos a grabar, no nos gustó. Y la volvimos a grabar otra vez y esa es la que quedó. Y es un poema de Juan El Ortiz que ya le puso la música. Eh... Pero justamente el poema se lo mandé yo un día de lluvia porque lo vi en Facebook en un Facebook de Juan L. Ortiz que tengo y se recopó André con esa poesía y a los pocos días fue que le hizo la música Està La música, misteriosa forma del tiempo. Agradezco enormemente a Bele Herrera y a Alex Tessen por su aporte para hacer el podcast de hoy. Esto fue Sonora Siringe. Breves brevas para tus oídos. El podcast estará subido en la página de la radio Panamericana para que escuches cuando quieras a la hora que quieras de ese lugar que quieras con quien quieras La ciringe, breves brevas para tus oídos.